Oye,、eh, ¿no será mucho? ¡No! ¡Incates mucho más! Porque es más sabor a chocolate, es más crocante y es más rico. o c a l a d a m e más!